Marcelo, buen día, ¿qué tal? Buen día, cómo las eh, eh por ahí. Bien, Marcelo, hoy entonces se instala un cantón aquí en las puertas de la intendencia de Montevideo. Y sí, eh, eh, está confirmado, ya está está aprobado. hoy esta visita va a venir cantón el intendente de Montevideo con con un coche, un coche, un coche de COP. Eso es lo que está bocado y sería a partir del día de hoy. Bien, eh, eso a partir de 7 y 30, o sea, ya se supone que tendría que estar por acá estos estos Omnius, y la idea es rodearlo de, de trabajadores, o cómo ¿cuál es el espíritu de, de esta movilización? El eh, tema es seguir este, en la lucha en contra de la intransigencia del interés de Italia, eh, lamentablemente no ha habido ni, ninguna luz favorable hacia los trabajadores, y lamentablemente no me en, en todas las reuniones o concurrencia a, a las diferentes comisiones diputados y senadores este no no hemos podido encontrar eh, ninguna luz eh, en la mejora de, en la propuesta delnte de no bien cabecla eh, algo digo eh, de lo que es, eh, nosotros el grupo de socios conjuntamente con las cosas hemos venido denunciando hoy en día, hoy en día, que quede bien claro, el único que está aportando al transporte los subsidios parten del gobierno central, pasan por la intendencia y esos subsidios llegan a esta empresa. Pero la intendencia municipal de Montevideo hasta el día de hoy no está poniendo ni un solo peso eh, subsidiando, subsidiando al transporte metropolitano de Montevideo bien, la intendencia hace una rebaja eh concreta para hacer caja ante la pandemia porque no tiene un presupuesto, ¿no? eso es muy claro. Este porque muchas veces se pregunta la gente, no, pero la impuesta para esos subsidios. Haga los subsidios, paga los, subsidios eh, los subsidios no a las empresas, sino los subsidios del molesto que benefician a los usuarios, lo paga la intendencia porque es dinero que viene del gobierno central. Esta mesa hoy en día no pone un precio. Nosotros estamos pidiendo la la a que tenga la dignidad de que pongamos lo menos solen a las empresas transporte del 100% de la patente en este año y en el año que viene y si la, la pandemia. Este, vamos a ver, a ver si tenemos eco en las propuestas que hemos hecho no bien este, Marcelo obviamente que queda para desarrollar este tema no tenemos mucho tiempo nosotros pero bueno estaremos atentos aquí a a, lo, a los compañeros que se instalen enfrenta a la intendencia porque bien. este de esa manera poder comunicar un poco también cómo viene el conflicto un saludo y muchas gracias vamos a ver como por un par de días esperemos que sea contra la este en nuestra estadía de intendencia y que bueno y que y que a la solución. Gracias por todo, Diego, a ti y programa. Muy bien. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Muy bien, Marcelo Quintas, entonces, trabajador de COET en contacto con nosotros.